Bueno, allí nos vamos,、eh. nuevamente, hasta 25 de mayo. Vamos a hablar con el presidente de la Comisión de Bomberos, con Carlos Bota. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Buen día, Carlos. ¿Cómo le va a usted? Muy bien. Bueno, la verdad es que todos o somos Carlos Espejo,、sí. Carlos Bota, sí, Carlos sí. de la Ciencia. Abundamos, Entonces, Abundamos. Bueno, la verdad, Carlos, este, queríamos ponernos en contacto con ustedes porque hay muchas ganas de participar. La gente tiene muchas ganas de participar. Haciendo un milagro para Bomberos de 25 ahora que este, con este rayo, ¿no? Este, los sí, dejó. La verdad, que lo de ayer nos dejó, nos dejó como un rayo. n Claro. claro、eh, vos... Hemos tenido, bueno, como ya le han informado, bastantes daños materiales acá en el, en el cuartel.、Eh, que bueno, estamos tratando de ver cómo lo s podemos solucionar como para seguir funcionando, ¿no? Pero de todas maneras,、eh, cuesta un poco porque dentro de eso se nos quemaron tres equipos de radio base, se nos quemó una computadora. Eh, de, un televisor de 29 pulgadas, la heladera, eh, eh, varias cosas. Claro, bueno, vamos a tratar de lograr este milagro para Bomberos de 25 de mayo. Y a mí, dentro de todas las ideas que tiró la gente, pues ya 54、sí. mensajes de texto en menos de, de media hora llegaron. Toda la gente quiere colaborar. Y la idea mía era si se puede poner una, una urna allí en la puerta de Bomberos para que la gente colabore con lo, con lo que pueda. ¿No? Dos pesos, cinco pesos, diez pesos. Con dos pesos me parece que estaríamos hasta fantástico, ¿no? Siempre bomberos, como bien dice la palabra, bomberos voluntarios. Y,、sí. y esto es voluntad de la gente. Así que para nosotros, 50 centavos es mucho. Lo sabemos agradecer igual.、Uh -huh. eh, y s í la idea de la una r no, no hay ningún problema, la podemos colocar acá en la puerta del cuartel. Y ver cómo lo podemos, cómo podemos gestionar para que la gente venga y le estaremos informando,、eh, gracias a la movida esta de, de usted y su radio y de toda su audiencia, ¿no? que desde ya muy agradecido por la respuesta que han tenido todos,、eh, ¿cómo, va, cómo va el tema este. Realmente impresionante, hasta la gente del carril, ¿eh? del、Ajá. carril para colaborar con Bomberos de, de 25 de mayo. Toda la zona está queriendo colaborar con Bomberos, todo, la mayoría sabe lo que es. Por ahí pasar con un, por, una, por una cuestión, ¿no? A mí me tocó que se me incendió mi casa el 22 de febrero del 2010, y la verdad que sé lo que es. Este, y lo que puede hacer por bomberos de donde sea, de, de 25 de Saladillo, de Alvear, de, de, de donde sea, ya por el hecho de ser bomberos voluntarios, tenemos que ponerle una mano impresionante para que se puedan recuperar estos equipos de radio, por lo menos los equipos de radio. Y algún que otro equipo de comunicaciones más, porque es imposible si no trabajar. Yo, yo los, los veo trabajar, y、eh, trabajar como nos contaba Carlos Espejo con los celulares es imposible. No, no, eso es prácticamente imposible. Aparte,、eh, vamos al, al hecho, eso genera un costo adicional que、eh, el teléfono bombero voluntario lo paga como cualquier hijo de vecino, y、claro. eh, comunicarse directamente con celulares es la verdad que、sí. a fin de mes cuando llega la factura. Se siente bastante, ¿no?、Seguro. Y ahora, momentáneamente, gracias a Dios, estamos, estamos manejándonos con un equipo de radio prestado.、Claro. Eh, un vecino también se s o l e d i r i g ó ayer, después que se había enterado de que nos había pasado. Y bueno,、eh, la red de Handy está operando、eh, a media, digamos, porque no es el equipo base que teníamos nosotros acá en el cuartel, pero estamos funcionando bastante bien para todas las emergencias y todo, por lo menos esa parte la tenemos mediana, medianamente subsanada. Bueno, acá tenemos gente que hasta quiere donar computadoras, ¿sí? ¿eh? Realmente. <risa> bueno, Qué bárbaro. La verdad que sí, sinceramente sorprendido por, por la repercusión tan rápida. Y bueno, esto habla muy bien de toda la solidaridad de todo el partido cuando hay alguien que lo está precisando, ¿no? Seguro, toda la zona, realmente. Carlos, en otros cuarteles de la zona también podrían poner urnas para 25, Roque, Roque Pérez, Aladillo y demás, ¿no? Me preguntan por acá. Bueno, eso van a tener que gestionarlo ustedes, porque. Este, yo supongo que voy a decir un dicho: este, que entre bomberos no se van a pisar la manguera. <risa> un viejo dicho. No, no, aparte que tenemos buena relación、claro. con los cuarteles, inclusive con Saladillo, compartimos jurisdicción y compartimos la misma federación. Y, y con Roque Pérez también tenemos gente muy conocida, si bien ahora estamos en federaciones distintas, pero、eh, cumplimos todas las mismas funciones y, y sinceramente nos conocemos. Así que calculo que. Eso se lo vamos a dejar después a la jefatura de cuerpo claro, para que se comuniquen a ver、claro. si, si podemos hacer lo mismo que, que hacemos acá en 25. Y bueno, toda la gente que esté gustosa de colaborar, sinceramente, desde ya, de parte de todos bomberos de 25 de mayo y toda la comunidad también, porque como yo siempre digo en todos lados, bombero s es una institución de la comunidad、claro. y para servir a la comunidad. Así que. Desde ya, muy agradecido por, por toda la movida y por toda la repercusión que ha tenido esto. En... Ya tenemos una computadora y una fuente de alimentación. ¿eh? Javier de PC Doctor dona una fuente de alimentación, así que les decimos a todos los que quieran hacer una donación que se peguen una vuelta por el cuartel de bomberos. ¿no? Sí, bueno, desde ya agradecido. ¿Quién me dijo que donaba la computadora? Disculpe.、Eh, no, no tengo el nombre,、ah, pero tengo、exacto. el número de celular que después se lo voy a pasar. Sí, por favor, para agradecerle、sí. a e s a persona la. Acá、eh, tengo una computadora, es de las viejitas, dice, pero anda, si sirve, se las ofrezco, dicen. Por sirve、acá. igual. Todo, ahí está. Todo sirve, no, no buenísimo. Me... Javier de PC Doctor, que donó una, una fuente de alimentación. Ah, sí. Así que ahí está. Así que bueno, le vamos a. a、eh, después en, en la privada le paso los números de celular. Así se ponen de acuerdo, ¿qué le parece? ¿Cómo no, Carlos? Sí, ya eternamente agradecido. Bueno, y vamos a contar con la urna a partir de mañana, ¿verdad? A partir de mañana de la mañana ya va a estar acá en el cuartel para toda la gente de esta, de esta hermosa audiencia que tiene usted que nos, pueda, que nos pueda venir a colaborar con algo. Ya va a estar acá y lo vamos a mantener informado a partir de su radio a ver cómo, cómo va la gente. Sí, estaría bueno saber todos los días, ¿no? A ver cuánto, cuánto se recaudó el día anterior. Sí, sí. Eso, eso lo, vamos a tener, lo vamos a tener presente y se lo vamos a hacer saber, quédese tranquilo. Llegan los mensajes a pesar de todos los problemas que uno tiene, ellos están siempre dispuestos y poniendo en peligro su vida. Te juro que las pocas veces que los veo salir del cuartel, me emociono mucho. Me agarra algo en el pecho, dice Carmen Villalma, de allí desde, desde, desde el Facebook. Y bueno, todos así son los mensajes. ¿eh? Qué bueno. Realmente ¿eh? mucha gente emocionada, inclusive en el momento de escribir y a la hora de participar. Eh, Carlos, yo soy antenista. ¿Qué pasó con los handys? Los handys están, ¿no? No sé qué más. No, no, los handys no, gracias a Dios, ¿no? Porque cada cual, cada bombero lo, lo tiene en forma personal. c l a o Y justo、eh, cuando pasó eso acá era un horario donde、eh, fue después, me di enseguida, donde estaba el cuartelero con un bombero más que se había quedado a acompañarlo. Y no, no había handys, la verdad que no, no.、Eh, Handys no, no, tuvimos, no tuvimos daño hasta ahora. b u e n Bueno, así que mañana a la mañana va a estar la urna allí en la puerta de bomberos y nosotros por aquí te vamos a estar recordando a nuestros oyentes que allí va a estar la urna. ¿Dónde está exactamente cuál es la dirección de, del cuartel de El bomberos? El cuartel de bomberos del 25 de mayo está en calle 21 entre 8 y 9. Ahí está, 21, 8 y 9. ¿Mm? Ahí está. Para todos los que quieran donar y que se peguen una vuelta. Eh, Carlos, el intendente se, ¿la intendente se enteró de esto o las elecciones que pasaron no escuchan las noticias sí, importantes? Bueno, esto pasó、Yo、ayer. Tenía, pasó tenía ayer. Una、claro. reunión ahora al cerca de mediodía con una autoridad municipal y le iba、sí. a comentar del tema. que Hasta ahora no, no se han enterado. Claro, bueno, se están seguramente enterando por la radio. ¿no? Sí, sí, ojalá Pero que、sí. descontamos que van a colaborar. Obviamente.、Eh, digamos que sí. Creo que siempre Su... hemos tenido buena repercusión en la autoridad municipal, así que. Eh, le vuelvo a repetir, yo tendría que estar en una reunión con uno de ellos、eh, en este momento. Bueno, como me había avisado el jefe que había toda、claro. esta movida, preferí venir a hablar con usted antes de. Bueno, la verdad que, que muchas gracias. Ahí, en este momento, sobre el tema, ya llevamos 59 mensajes de texto y hay más de 15 personas online ahí en el Facebook y en el Messenger escribiendo cosas, ¿no? Así、bueno. que con todos ellos nos comprometemos a que mañana va a estar la urna allí en la puerta de Bomberos y después quedará durante las 24 horas. Y después quedará durante las 24 horas.、Claro. Acá la, eh, durante las 24 horas del día, los 365 días del año, Bomberos tiene la puerta seguro, de Bomberos. Seguro, seguro. Bueno, en este caso al revés, s ¿eh? Bomberos necesita el milagro que tenemos que juntar, por lo menos para el equipo de radio. ¿Y qué otra cosa más es de vital importancia, además del equipo de radio? Eh. De vital importancia, la verdad que para nosotros es todo, porque lo juntamos、claro. todo con bastante sacrificio, entonces, cualquier cosa, hasta cuando se nos cae la pava y se nos abolla, le damos la debida importancia. Claro,、eh, claro. Pero no,、eh, dando un orden de p r i o r i d a d d e los equipos de radio base es, es fundamental. Bueno, vamos, vamos a tratar de juntar la plata para los equipos de radio, que deben ser varios miles de pesos, ¿no? Y sí, cada equipo de radio ronda los 1.600, 1.800 pesos y se nos quemaron tres. Tres, así que ahí estaríamos hablando casi de 6.000 pesos. Casi de 6.000 pesos. Después se quemaron también los dos teléfonos inalámbricos que usan los chicos para operar acá, porque gracias a Dios el cuartel nuestro es bastante extenso y bueno, cuando están en una punta, claro, el, claro. el chico que está de guardia tiene que estar comunicado y、claro. también se quemaron los dos equipos inalámbricos. Eh, la heladera donde los chicos en el casino tienen su refrigerio claro, también usted, se quemó.、Claro. El televisor donde juntamos a los cadetes, para, inclusive lo usamos con DVD para dar información,、claro, clases y demás,、claro. también se quemó.、Eh, bueno, Impresionante.、Eh, sí, hasta se nos quemó. Un, una sirena ululante, el perro que le decimos nosotros, q lo tenemos colocado acá en la antena de la radio, también, también quedó afectada. Estamos sin esa sirena. Bueno, acá me dicen: Hola Carlos, ¿podés repetir qué pasó? Carlos es para mí,、eh, la, no, es, no es que se tomen tome el atrevimiento de, no, de hablarle favor, a usted. Pero me dicen: Hola Carlos, ¿podés repetir qué pasó con los bomberos de 25? Porque recién escucho y no sé nada. Bueno, es lo que está contando Carlos Bota, el presidente de la comisión: es que se cayó un rayo y se quemó prácticamente todo el equipamiento electrónico que tiene bomberos de, de 25 de mayo. Y estamos haciendo una movida, un milagro para los bomberos de 25 de mayo, aunque sea para que podamos. Volver a restablecer las comunicaciones, que es lo prioritario, lo básico para que funcione un cuartel de bomberos. Las telecomunicaciones son fundamentales, s ¿no? Sí, es fundamental. i n c l u s i v estamos e sin internet también. Y、oh, hoy por hoy,、eh, el tema de internet, En los cuarteles de bomberos, es tan importante como un equipo de radio,、Ajá. porque, es decir, ya todos los servicios de defensa civil se informan por internet.、Claro. Hay un proyecto e l proyecto r e n a a través de una. De la Universidad Tecnológica Nacional, que todos los servicios de bomberos directamente、eh, se informan para tener una estadística y una base de datos por internet, e i n c l u s i v e todas las resoluciones del Ministerio del Interior y demás, de los cuales nosotros dependemos, se reciben por vía online. Y ayer también nos quedamos sin internet, y hoy, bueno, estamos viendo a ver si el problema es interno o, o ha habido otros lugares afectados también que estemos. En la cola de otra gente que tiene el mismo problema. ¿verdad? Claro, exactamente. Bueno, yo creo que se puede juntar toda la plata, dicen por acá, para todo lo que se quemó y algo más. ¿Cuánto es el total? Que lo digan para que lo sepan. Bueno, el total debe ser este, bastante más que 6-7 mil pesos. Sí, no, no, no no tengo en realidad el claro, número. definitivo... Claro, no, no se puede. La verdad, p、pues、u Pero... reciente, reciente. Ayer estuvimos trabajando acá para poder volver a poner en funcionamiento todo hasta las ocho y pico de la noche. O sea que hoy. Claro.、Eh, y cada cual, como vuelvo a repetir, esto es voluntario. Hoy cada cual agarramos un poco nuestra actividad también porque este, nos estaban reclamando por otro lado, ¿verdad? Pero bueno,、claro. ya estamos tratando de organizarnos para ver a dónde tenemos el, el número de, de lo que nos pasó ayer y, y cómo, poder, cómo、sí. poder gestionar las cosas. La verdad que esto、eh, que ha pasado gracias a su audiencia y a su programa, usted, Carlos, nos deja bastante sin palabras y bastante.、Eh, Con pocas palabras, Te digo para... la verdad, el más sorprendido soy yo, porque se me ocurrió esta idea del milagro para 25 de mayo, y honestamente, te lo digo, no pensé que iba a tener esta repercusión. ¿eh? Re realmente,、eh, toda la zona está sensibilizada con lo que les ha pasado. ¿eh? Los mensajes son realmente impresionantes, por ejemplo, el que acaba de llegar recién:、eh, Bomberos necesitan nuestra ayuda, nos necesitan, sin ellos. Bueno, no, no, no podemos estar. Yo escucho la sirena, me emociona, dice Nati, de 25. Bueno, ahí está, ¿eh?、Bueno. Muchísima gente comunicándose, así que mañana, a partir de a, a mañana a la mañana, tempranito ya va a estar la, la urna para poder juntar el dinero allí y ustedes nos van a ir contando todos los días, o cuando se pueda, qué sé yo, día por medio, todos los días, cuando tengan ganas, nos llaman al 430106 y nos van diciendo. ¿Cuánto juntamos cada día? ¿Qué le parece, Carlos? Me parece bárbaro. Bueno, Otra yo... de las opciones también,、sí. es, no sé si a usted le parece bien,、sí. eh, dar el número de cuenta corriente. De sí, por favor. Eh, eh, la cuenta corriente es número 8113-1. 8113-1, sí. De Banco Provincia, de sucursal 25 de mayo. Banco Provincia. Bueno, 8113, así cortito. 8113-1. barra、1. Ese es el número de la cuenta corriente. De la cuenta corriente de Bomberos. Bueno, y ahí está. Ahí puede, alguien puede depositar, hacer una, una transferencia también, ¿no? También, sí.、Eh, la sucursal el 25 de mayo,、eh, lo que en realidad no sé bien cuál es el número de sucursal del banco de acá. Está bien.、Eh, bueno, pero. El... El número de cuenta corriente es ese.、Eh, 8113, en realidad 081. Yo por ahí me p r e c e mal. 081: 08113 barra 1. 08113 barra 1. Bueno, ahí está. Arranquemos ¿eh? con este milagro para los bomberos de 25 de mayo. A partir de mañana va a estar la urna allí、Ajá. puesta y nos vamos a ir comunicando y nosotros que lo vamos a recordar por aquí, por la radio. ¿eh? Así que bueno, la verdad,、eh, un agradecimiento. Yo me quiero sumar. Si me tengo que poner del lado, de un lado, me voy a poner del lado de los bomberos, mirando para, con ellos, mirando para el lado de afuera y agradecer a toda la gente, ¿no? Porque realmente es increíble la cantidad de gente que quiere dar una mano de toda la zona, de, de toda, toda la, la zona. zona. Así que,、vale. ojalá puedan lograr tener una urna. En cada cuartel de bomberos de toda la zona. Vamos a tratar de gestionarlo. Acá me arriman de Secretaría el número del, de sucursal del Banco Provincia, A ver 6406. 6406, ahí está. 08113-108113-1 barra barra Banco Provincia, sucursal 6406. ¿No? Ahí está. Ahí está, buenísimo. Carlos, quedamos en contacto. Nos, cualquier novedad nos llaman al 430106, que estamos aquí nosotros también las 24 horas. ¿eh? Bueno, bueno, Saludo bueno, enorme, ¿no? e、eh, Desde ya, le vuelvo a repetir, pocas palabras porque no se me ocurren tampoco para agradecer toda esta movida, agradecer a toda la gente de la zona.、Eh, que Se ha solidarizado de esta manera, ¿no? Y,、uh -huh. y tan rápido, tan, que se han hecho eco en tan corto tiempo. Es, es una locura el tema de las comunicaciones hoy y nos lleva a una velocidad increíble. Así que ojalá podamos resolverlo también con esta misma velocidad que nos pudimos comunicar. Dios q u i e r a que sí. Un saludo enorme. ¿eh? Un abrazo y muchas gracias por su, por su atención y por su, y por su palabra y por su gestión también. Y bueno, está además de más decirlo que lo estamos esperando acá en el cuartel de Bomberos 25 de mayo para cuando quiera, tiene n las puertas abiertas. Por favor, para eso estamos los medios de comunicación.、Bueno. Un saludo enorme. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chau, chau. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí estábamos ¿sí? con Carlos Bota. Allí, 08113-1 Banco Provincia, 6406 en la sucursal. A ver,、eh, el Provincia no tiene gastos.、Eh. Si depositás en la sucursal, Me dice Claudio acá de 25 que si querés depositar en la cuenta corriente del, del Banco Provincia, de cualquier sucursal de, de la zona, no tiene gastos. Así que podés hacerlo. Hacerle una transferencia, por ejemplo, en caja. 08113-1 Banco Provincia, sucursal 6406. Allí está.